feather <laughs> feather Let's <laughs> go. Hola a todos, buenas tardes, estamos aquí en nuestro programa de historia y más, desde el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, en la rueda cartonera, y tenemos los avisos parroquiales, porque hay buenas que, tardes, hay que enterarnos Miguel, aquí está Miguel, ¿qué tal?, ¿cómo Con estás?, nuestro compañero, bien, ¿tú qué onda?, pues aquí dándole duro a la semana, Hoy. ya al fin de semana, fin de semana, Sí, pues vamos a los avisos parroquiales, ¿no? Resulta que el día de ayer hubo la presentación de un libro aquí en la rueda ah, cartonera. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Tú estuviste presente a ver platicamos poquito nuestro, qué onda de nuestro gran amigo Adalberto? Y ahora le platicamos qué onda, cómo estuvo? Pues muy muy bien, muy pensé que iba ¿Sí sí. Pensé que iba a estar así un poquito medio medio flojón pero no estuvo desangelado, así desagerado pero no para nada sí hombre. y bueno este de nuestro gran amigo Adalberto gutiérrez sí cómo se llama el libro se me el libro sobre, hombre, raíces de los nuevos tiempos orales es pues un libro pues según estuvo explicándonos ayer pues de cómo es de esa guadalajara que ya se nos fue digamos or ¿no? de, de esas raíces por si creo que se llama así raíces, bueno, se llama así raíces de los nuevos tiempos, como diciendo, bueno, estos tiempos que vivimos ahora tuvieron una raíz sí, claro. que ya no ya no es la misma, ya se perdió y estuvo muy bien el, la intervención de los que estuvimos ahí, porque fíjate que eh, todos empezamos a comentar de esa Guadalajara que los que se acuerdan, ¿no? de los que ya se fue, que las costumbres de la gente y el cosmopolitismo pues de la ciudad de cómo ha ido creciendo con una influencia de ideologías y de costumbres que eran pues no eran de antes, son de ahora. ¿No? Que y luego me, me hizo recordar los años 70, por ejemplo, entre 70 y 80s cuando se denigraba aquel que tomaba tequila o, sí, así o que tomaba mezcal no le sí, decíamos sí. no, pues, como tomas eso sí. cuando estaba de moda el, el brandy por ejemplo sí, el brandy era y de, pues de todo ese poquito de ronda de la campaña que de que le hicieron las cerveceras al pulque para ¿Sí? empujar más la, la venta de, de cerveza sí, que es. de pulque entonces y luego el este adalberto comentaba que pues cómo te vas a comer los nopales y los chilaquiles no cuando ya era la, la los hot dogs los, los jamones este como dice guapres, ¿eh? no no era, era el, <ríe> la hamburguesa la pizza pero y... hubo un buen comentario el doc estuvo ayer y el doctorazo sí y, y comentó algo muy valioso decía que pues por ejemplo esa costumbre del día de muertos ¿no? que más que día de muertos ya era como el halloween y esa mezcla de que le debíamos mucho, tenemos una deuda muy grande con juan rulfo en cuanto a, la, a las ánimas y todo eso pues estuvo, estuvo interesante, ¿eh? al final de cuentas, como cuánto tiempo duraron? en pues yo creo el que ese? Pues pasé ligeramente arribita de la hora yo creo, Órale. Pero, pero estuvo Augusto, muy bien, estuvo a gusto, el... buenas buenos comentarios, el profesor que fue el que presentó el libro, pues dio más que más que presentar el libro pues dio como apertura para que Adalberto se des, se, de, se desplayara sí, el, en su libro y nosotros. Me ha tocado nosotros, con el profe y, y, y tiene una buena. Sí, sí, muy buen diálogo. Muy buen diálogo. Pues, Pero en eh, sí pues, estuvo muy bien el, la intervención y bueno, me gustó. Qué bueno. Te Vamos. fuiste temprano. Sí, hombre, se tenía que ir a recabar unas firmas, si no, no hubiera ido el día de hoy a Meca no sí, hubiera alcanzado me... <risa> a regresar para el programa para acabar de enterrar a Don Porfis si sí, hombre, llamo un momento, eh. Juanito me permites un poquito agua, por favor sí, ah, a Yo, ver un vasito si sí, hay que poner el, el último clavo del ataúd porque si no, no vamos a llegar a bueno el tema a terminar es con los temas, la segunda parte ¿no? de Don Porfirio Sí, pero antes de eso hay otro aviso parroquial. A ver, acuérdate que Sergio fue a un en Mazamitla. Ah, <risa> Hubo andan las cabañitas. Sí, no, pero no unas cabañas. Hubo un taller por allá. De... Sí, en el kiosco, ¿verdad? En el kiosco. No, o sea. es padre el kiosco de allí de Mazamitla. Yo no hombre. lo conozco. He pasado de, de rápido, pero No, no lo muy lo padre, me tocó estar de Yo he estado algunas veces por allá. En una ocasión Eh, porque aquí frente a la plaza hay eh, dos hoteles encontrados en cada esquina, muy padres, hay uno donde me gusta desayunar. Y en una ocasión estuve ahí eh, hospedado por por creo tres días y ahí tienen una terracita ahí este para echar la chela y el tequilita eh, y tal sí. rollo, ahí estábamos y ya ves allá llueve a cada rato, no de repente sí, se, pone, sí. se nubla, llueve, pues es bosque y, y en una de esas eran, no sé, seis y media algo así, Pum, que se deja venir la bruma del cerro, no. Sí. Empezará a llenar la, la neblina la, la, la iglesia y la ah, plaza. Órale. no, hombre, un espectáculo de pocas, no más que el frío allá es pesado, sí, eh. sí, sí. Pues allá andel Sergio. Sí, <risa> le vamos a, a mandar un saludo a, sí, para que no Al se profe olvide. Sergio, sí, al profe Sergio. Dejó Ponca. aquí el changarro encargado. Sí, hombre. y, y en eso los Ratones, aprovechamos, ya nos echamos unos tangos. ¿Qué te parecieron esos tangos? Oh, eh? excelente. Digo que yo no los toqué, los tocó nuestro amigo. Interpretados por... Muy bien, con mucha enjundia, ¿no? Sí. le pues vamos a entrar al tema de hoy, que es el fin del porfirismo, Miguel. Sí, ya vamos a... anteriormente ya habíamos platicado de él, ¿no? Sí. De sus este, campañas. De su forma de gobierno, de cómo dio eh, a la nación como dice Krause, ¿no? como la embridó porque realmente si sí era un México muy complicado ¿no? y lo sigue siguiendo sí? pero en ese tiempo era más porque gracias Juanito ese tiempo era más porque estaba incomunicado eh, la eh, la geografía de México es difícil por sus dos sierras sí. comunicarla entre los, las montañas Eh, luego no tiene ríos navegables sí. que ese es otro de los problemas que ha tenido México eh, sí. en las costas eh, el paludismo que no estaba todavía vencido pues muchas enfermedades eh, sí entonces eh, la meseta central es la que estaba más poblada eh, al norte tenemos el desierto eh, al sur pues este, una zona más difícil todavía por no, la sí, selva sí. Otros Méxicos. ¿Eran, sí, son muchos Méxicos. Nos ]ces? quedamos pues en, eh, si no mal recuerdo, en las facetas de este don Porfirio. Sí, ¿verdad? hombre, varias, varios Esas personajes. Facetas, con varios conocí, personajes hombre, ¿no? en este señor. Bueno, vamos, voy a iniciar, mejor dicho, con, con algo que me encontré aquí de León león Tlostoy, eh, de su libro Naturalezas Fuertes, este es un comentario que él hace ahí y dice, allá en un lugar apartado del hemisferio occidental... Se destaca la solitaria figura de un Cromwell moderno. Órale. Cromwell el, el, el liberal, Ajá. que luchó en Inglaterra. No recuerdo si era el siglo 17 o el 18, sí. pero contra el imperio, ¿verdad? El Imperio Británico y así ya tenemos este una forma parlamentaria, ya no es eh, absolutista, ¿no? La figura del rey no es absolutista, claro. ¿no? Claro. Sí. Bien. Entonces dice que a principios de 1900, estas son palabras mías, la área industrial avanza rápidamente por el mundo. Fue una transición complicada también la que le claro. tocó a Porfis, porque eh, había desde luego la presentación económica de los imperios que va de la mano con las inversiones en ferrocarriles, electricidad, minería, bancos, etcétera, etcétera, etcétera, sí. etcétera todos los etcétera. De hecho, ¿no? creo que no sé si en 1900 se hizo la gran feria comercial en París. En París, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, creo que, no sé, no recuerdo exactamente si Bueno, la Torre la torre Eiffel, ¿1800 qué? 90 y tanto. ¿no? 98 o 99. Sí, se hizo, construyó la Torre Eiffel para una feria... Precisamente para eso. ...comercial en el mundo. La, la Torre Eiffel... Pero sí, la construida. era... era el sí. repunte digamos en, en la economía mundial en, en el comercio la industria la industria, como, el comercio como ¿verdad? lo dices ¿no? Eh y había, ahí estaba en ese escenario pues nuestro país queriendo apenas este había salido de todas sus broncas y bueno pues este ahora se enfrenta con otras broncas ya la invasión de los imperios no será sobre territorio será una invasión económica Sí, hasta tiempos de del Juárez Lerdo de Tejada, etcétera, este teníamos encima eh, a Francia y Estados Unidos con su siempre inquietud de tener Tehuantepec para hacer no, no, no, su sí. canal. Entonces, este a Don Porfirio ya le toca otro momento ese tema. Pero también era complicado porque Te pongo un ejemplo, el único banco que todavía hasta nuestros días subsiste en México es el que trajo Maximiliano. Los ingresos trajeron del banco de Londres y Latinoamérica, que Ajá. después cambió a Banco de Londres y México, pues cambiará a Banco Nacional de México, después cambiará a Banamex, y, total que se ha <risa> hecho un cambio y cambio y cambio por ahí termina siendo no no es Scotiabank, eso es otro banco, pero todavía subsiste en sí, México, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es la idea ahí? Yo soy el gran prestamista que impulso la industria, pero obviamente que voy a obtener una ganancia. Claro. Sí, o sea, es una forma de, de, de, de, de estar y tener presencia y dominar un país. no uh -huh. Entonces, mira, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, veía con preocupación el avance de las inversiones de los grandes trus, a quienes llamaba los malhechores del dinero, Sobre todo a los petroleros, porque en ese momento hay la transición de los carros de mulas a los motores Ajá. de diésel o gasolina. Ajá. Entonces, eh, para el tiempo de don Porfirio, como él dio una apertura para las inversiones, mmm, resulta que descubren los yacimientos de la faja de oro, que es pues la Faja de Oro, imagínate, Veracruz, San Luis Potosí, ¿Mm? un pedacito por ahí, eh, que en ese momento era la primer reserva probada, o sea, no es que fuera la sí. la, la más grande, sino en ese momento estaba en conocimiento de estas potencias, ¿Ajá? que México tenía las reservas más grandes del mundo en ese momento, todavía los, los de Arabia todavía no se descubrían, los de Venezuela tampoco. Los de, ajá, los, de los árabes. Los de los árabes. Entonces, pues me, se me hace raro eh, que, que Roswell diga que los truce, eh, los malhechores del dinero, cuando ellos son de los principales monopolistas y principales acaparadores. Bueno, pero acuérdate, acuérdate que, en, que en Estados Unidos hay republicanos y hay demócratas. Sí. Y no todos van con la misma corriente. Sí. Es como decir Eh, eh los aquí los, los de la lana son los del pan, ¿verdad? Lo que pasa es que es una el truez es una desventaja, digamos, en materia económica, es decir, no tienes que ser acaparador, no tienes que tener el monopolio de digamos ahora sí del Pero yo sí lo tiene y, y, te, y tenían exacto. los ferrocarriles, el petróleo, la minería, ajá. imagínate, entonces, el poder económico, ellos querían ese poder, querían ellos monopolizar. Pero si sí es una práctica ilegal los truces, es decir, eh, hay una escasez de cierto producto y tú eres el acaparador, entonces tú impones el comercio, impones precio, cantidad sí. y eso es ilegal. Dictas la economía del país. Exacto, tú vas maltratando la pauta. Entonces, Roosevelt Eh, eh, no es que sea extraño, sino simplemente estaba en contra de esa práctica ¿Sí? ¿sí? y había que voltear a ver acá porque él buscaba la reelección Frank L. R. R. papá, era el papá de luego Roosevelt en la segunda guerra mundial Ajá. él buscaba la reelección bien y aquí y había que dar darle ahora sí como dice atarle con el dedo a la gente para que Sí, pues era el agraciado. De, ¿no? de lo que estamos hablando, pues son cosas que se saben ya posteriori, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces, como eh, el presidente Díaz tenía su política que también beneficiaba a los europeos, y estamos hablando de inicios de 1900, y ya el imperio alemán, destacaba y estaba visto que iba a venir sí. una guerra en el mundo, bueno, pues empezó, el primero que empezó a mover sus hilos, pues fue el presidente eh, Franklin Delano Roosevelt, Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra había una revista, Pinson Magazine, eh, era una publicación muy influyente, pues obviamente había lana ahí, ¿no? Que apareció por primera vez en Gran Bretaña en 1896, ¿no? Y se especializó en literatura especulativa, en las discusiones políticas. A menudo era de corte socialista y también en las artes. O sea, ahí para o sea, disfrazarle era... le echaban ahí también sus rollos. Este... Era de corte socialista. Sí. Bien. Y en noviembre de 1907, Pearson's Magazine. Envía... ¿Era una revista o era un periódico? Era una, era no era periódico. periódico, era como un magazine, una revista, pues como sí. esa que tienes ahí. Ah, okay. un, un magazine, ¿no? Órale. Claro, no era un panfleto, ¿verdad? era una revista bien hecha. y sí. Ok, envía a la Ciudad de México al periodista norteamericano, porque ahí está el, el cómo podemos enlazar, sí ajá. que Roosevelt también tenía algo que ver ahí. Claro. Porque si no hubiera venido un inglés. ¿verdad? ¿Quién viene? Viene un norteamericano. El norteamericano James eh, J. Krillman, a fin de entrevistarse con el presidente Porfirio Díaz. ¿Cuál era la pregunta...? medular ahí, ¿no? la reelección la ¿no? reelección ¿Por claro. porque don porfi se acercaba a los 80 años de edad eh, no había habido elecciones en 30 y tantos años y entonces para saber qué política seguir, bueno pues hay que entrevistar aquí a son, a... quiero pensar que eran entrevistas como mañosas no de alguna manera, si, sí, si, sí, sí, amañadas pues es como ahorita no toda la prensa Amañada cuestiona, mete hilo, ahora sí como dicen, para sacar hebra. Algo así ocurrió. Porque hay ciertos intereses ya a nivel mundial, digámoslo así, en este caso de Porfirio Díaz, pues que qué onda con este ruquito, ¿no? Que ya... A ver, qué, qué piensa, ¿Qué, ¿no? ¿Qué, qué, qué, piensa? Ver, qué trama. Sondearlo. Qué trama este cabrón. Entonces veamos pues algunos apuntes aquí. Eh, un comentario que hace días a Klinkmann dice, no veo realmente una buena razón. Por la cual el presidente de Estados Unidos, o sea, Roosevelt, no deba ser reelegido. Es que él buscaba su reelección, ¿verdad? Y tú sabes, pues el cebollazo, ¿verdad? Si la mayoría del pueblo quiere que continúe en la presidencia. Sí, sí. Jalando agua, pasamos límites. Lo que nunca hizo también, ¿no? Órale. Las declaraciones de Porfirio Díaz ante Krillman definitivamente exaltaban la democracia como el único principio de gobierno justo y verdadero. Aunque en la parte práctica solo sea para los pueblos suficientemente desarrollados. O sea, son palabras de Díaz. Sí. O sea, es, que es, se haga la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre, pero aquí no. No, sí. Sí, claro. aquí, pero aquí, es aquí una, todavía no estamos preparados. Es una demagogia, claramente. Ah, claro, claro, claro. El único principio de gobierno justo y verdadero es que los pueblos... Es para los pueblos suficientemente desarrollados. Bueno, sí, pero... O sea que para nosotros los pinches tercermundistas chairos pues no no puede existir ¿Quién esa puede posibilidad. Que puede seguir todavía, Ajá. Ocupamos un gobierno parte analista que nos lleve de sí. la mano para poder este seguir adelante, ¿no? Eh, se enorgullecía de la administración que había logrado Díaz, obviamente en esa entrevista, y sí. Ahí no tenemos este nada que discutir. La administración de Díaz no no, no dijera que es impecable, pero Limantour logró renegociar la deuda de una manera como nunca había sido. Logró tasas de interés muy, muy bajas, muy, eh, muy bajas para para que el país se desarrollara. Sí. En contraparte también cedió que ceder, bueno, pues este ahí están las concesiones, Sí, no es indudable impuesto, que sí hubo ¿no? inversión, pues, sí. ¿no? Como lo mencionamos aquí la, la, la otra vez sobre sobre estábamos hablando sobre el positivismo pues que si sí, de alguna manera se se llegó de gente que, que sabía pues de alguna manera su tema no liban por ejemplo después de hacienda que sí. empresarios sabían lo que, que sí. hacía y cuanto más eh, de gente que de alguna manera era fue para para día su, su ahora así como su andamio no de su, de su gobierno Sí, según él había logrado La formación de una clase media que el país no tenía antes. Esto en parte es cierto. ¿eh? Sí, y una burguesía también. mucha parte también. es cierto. Sí, sí claro, eh, eh, ahí ya se definen los de cachones la clase media. El único problema es que fueron muy selectivos. <coughs> A todos los analfabetas, chairitos, así los dejaron. Sí, uh, había descuido de en otras áreas... Que, que también son importantes que eran ¿no? importante la agricultura por ejemplo sí ¿no? y, y el problema de la tierra la de la tenencia de la, la tenencia tierra. de la tierra este, que también la educación y medios salud, de producción la salud o sea él protegió a los latifundistas protegió a los hacendados que eran dueños de la producción del campo no es o sea, decir eran los, pues eran los que pues tenían sí. el billete sí claro sí krillman preguntó a díaz ¿Sabe usted que en Estados Unidos tenemos graves problemas por la elección del mismo presidente por más de tres periodos? fíjate <risa> te quiere ¿no? Pero aquí no ¿eh? va a decir. No, dice días Sí lo sé. Es un sentimiento natural en los pueblos democráticos el que sus dirigentes deban ser cambiados. Estoy de acuerdo con ese sentimiento. Antes no se mordió la lengua. Sí, hombre. He tratado de dejar la presidencia en muchas ocasiones, <risa> pero he tenido okay. que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí. Fíjate que era pues todo... Si era demagogia, pues. no, no, si era cabrón. Díaz también afirmó, es cierto que cuando un hombre ha ocupado un puesto investido de poder por tan largo tiempo, puede llegar a persuadirse de que aquel puesto es de su propiedad particular, ¿verdad? De su prioridad particular, dice ahí. Sí, es su... su él se, se, ya, se justificaba ya. es una justificación de que es, es la prioridad de que él permanezca en el poder cuando una persona ya está en un poder y tiene cierto estatus pues su prioridad es conservarla y la prioridad del pueblo también es conservarlo a él verdad claro Porque como le dijo Bultnes hay que conservar al dictador bueno ¿verdad? hay que preservarle la vida de esto no opina Krause después prometió a Krillman Retirarse del poder al término del periodo gubernamental en 1910. ¿Cuánto duraban los presidentes? Cuatro años, ¿no? Cuatro años. O sea que se supone que si haya ganado las si las ganó las elecciones, que sí si las ganó. De 1910 <risa> sí, a 1914. <risa> no, pero todavía no le llega el momento. Ah, no, sí, estamos en, en, en el centenario, sí, tiene razón. Sí, sí, no. Fueron las elecciones. Bien. Sí, que ganó democráticamente. Entonces Díaz dice daré la bienvenida a un partido de oposición si aparece lo veré como una bendición y no como un mal y si puede desarrollar poder, no para explotar sino para gobernar estaré a su lado me olvidaré de mí mismo en la feliz inauguración de un gobierno totalmente democrático en mi patria Fíjate. pues sí, nada más ¿Qué rollo, este ¿no? qué manera de de salirse por la targente, dándole por su lado a los opositores de Díaz y a una revista que era internacional, pues, de pub, de opinión internacional. A ver qué más. Un segundito, ¿no? Sí. Por es que tenemos interferencia, pero ya regresamos, orales A ver, ¿cómo vamos? Pues sí, o sea, esa respuesta ah, que le dio a... Sí, dice, es suficiente para mí haber visto a México levantarse entre las naciones útiles y pacíficas. No tengo el menor deseo de continuar en la presidencia. Fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate ¿no? Esta nación está al fin lista para la vida de la libertad. Bueno, se le, le tomaron la palabra, ¿verdad? se brin pues es que me están distrayendo pero ya regresamos así no hay bronca mira dice esta, pues, esta, cualquiera esta... que sean las opiniones de mis amigos y partidarios dice me retiraré del poder al terminar el actual periodo de gobierno y no serviré de nuevo órale fíjate el compromiso de ¿eh? las palabras comprometen tú lo sabes claro no, no y fíjate pero eh, este... ya los políticos tienen una concha tan dura Usted dijo, bueno, mira, yo dije, que, que pero una, en tú en entendiendo que, Sí, no me entendiste. Bueno, <risas> esta entrevista ocurre en el castillo de Chapultepec, que era la residencia del presidente. Fíjate, curioso. Oficial. Sí, ni, ni Benito Juárez, ni Lerdo de Tejada quisieron habitar el castillo de Chapultepec, porque de ahí habían sacado a Maximiliano, ¿sí?, palacio nacional por piió deseabal castillo llega la solo cárdenas es el que quita la presidencia ahí y la lleva a los pinos y ahora que el presidente regresa a palacio nacional ah. ay, lo están cuestionando pues, donde quieren De populismo pues, eh? donde quieren que viva en, en, en una vecindad que chingados pues es, es quien representa a la nación pues debe saben que, que debe estar en palacio Mm, Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Lázaro sí los... Cárdenas fue el primer presidente que dijo en el castillo de Chapultepec No voy a estar Hace su, su residencia en Los Pinos Es la primera no. Y es una residencia No te diré que austera porque no lo es tampoco Pero no es tan ostentosa como por ejemplo la de Miguel Alemán Valdés Y menos de los que le siguieron No, pues ya. Ya el ejemplo más gacho es el, el del pinche Peña Nieto, que te, te, tenía su residencia y enfrente estaba la, la de la pinche vieja, va Sí. O sea, ya parecía charlotada, vamos, pues. Sí, no. no. Sí, y con 900 guardias ahí para su servicio. Bueno, en fin. Ah, eh, y dice aquí, Daréla, bienvenido a un partido de oposición. ¿Cómo ves? ¿Mm? Bueno, él lo dijo, pues. si lo dijo a micrófono abierto y ante la prensa internacional. Sí. Sí, porque no hay, no hay que perder de vista que fue enviado, sí. y fue enviado por dos potencias, y, y, y estaban los ojos ahí puestos, ¿no? El Bajo el título de Porfirio Díaz, Héroe de las Américas, la revista Pearson Magazine, en su número correspondiente a marzo de 1908, publicó en inglés el texto de la entrevista, esta será traducida al español y poco tiempo después, publicada por el periódico El Imparcial en México. Así como la prensa de otros países publicó los pasajes más importantes y los comentarios respectivos. Sí, pues. O es sea... decir, también nos enteramos, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, este como lo veremos, surgirá el partido antireleccionista uh -huh. de Bernardo Reyes, que realmente él no lo fundó. Es lo que, que sí. me agarré pensando, él no lo fundó. No, no. No, no, lo que pasa es que Bernardo Reyes era una figura, por no decir un figurón, eh, de, de, del, del gabinete de Porfirio Díaz. Para ese momento ya era ministro de guerra, había sido gobernador del estado sí. de Nuevo León por dos ocasiones. Eh, eh, fue el constructor de las mejores obras en, en, en, ¿En, Nuevo León? En, Monterrey. en Monterrey, son de Bernardo Reyes. De hecho hay una creo que salió y luego regresó, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, esa era la forma, o sea, era la forma de Díaz sí. de tener el control del país. Pero era muy obediente a Díaz, ¿eh? Sí, Reyes. era muy era el más fiel, era muy fiel. Como, como dirá, este, no sé si Taibo o cualquiera de ellos, el más fiel, el más porfiriano era Bernardo Reyes. Sí. sí pues es que fielazo. yo yo creo que eran eran militares que eran fiel más que al personaje a la institución a la ¿no? institución eran institucionales mm, ellos. completamente de, ¿De ellos, hecho de hecho le sugiere a Díaz mejor ser vicepresidente ¿Sí? O sea, o sea, yo no quiero competir contra contra Porfirio Díaz. Yo puedo ser vicepresidente. En, en ese momento todavía no había esa figura de vicepresidente. No, no. Y entonces Díaz, como era muy eh, muy cabruto, por decirlo así, suavecito, no. lo envía a Europa. Uh -huh. En una eh, eh, para que fuera a las prácticas militares y tú te encargo allá y aquí voy a quedar. Y, ¿Y va. Sí, sí, Obedece. Sí, obedece, está escrito sí. que sale de la de la entrevista que tu, que estuvo con Díaz y le dice a su hijo Hay que esperar. Hay que esperar. Todavía no es el momento. Yo voy a ir a Rodolfo, ¿verdad? Sí, a Rodolfo. Rodolfo eh. ok, Porque fue el que lo acompañó después en la escena track sí, en sí, ese sí. momento porque No él... me acordaba yo del nombre de, la, de la, eh, no era yo decía que era Ramón, no era Rodolfo. Sí, es Rodolfo, bien. El, el, cas, el caso está en que él sale a Europa y los ya eso lo veremos en un programa posterior el que sigue que será Madero, ¿no? entonces la gente cambia, de ir por Bernardo Reyes, pues ¿quién quedó? El que hizo el libro de la sucesión presidencial que es Madero, Madero. y así se hace candidato por el partido antireleccionista. Pero fíjate, hay una vi en internet una fotografía entre Madero y Bernardo Reyes, Hay una fotografía donde se están como platicando. Sí le existe, pues a, a, acuérdate hay, que... Hay acuerdos entre ellos. Que sí, claro. ¿eh? claro hubo claro, acuerdos no. entre ellos precisamente por la sucesión presidencial. Pero creo que tenían mentalidades diferentes y no hubo acuerdos al final de cuentas. No era pues entre... militar. No, no hubo acuerdos. Era porfirista. Eh... Pues Bernardo quería la presidencia. ¿eh? No a de lo que sea, tampoco, pero... Después pensará, después pensará diferente, lo vamos a ver en el programa sí. de Madero y vas a ver que sí pensaba diferente después, no, ahorita no, porque una cosa es el momento histórico. Sí, sí de con la figura ocurría, todavía de Porfirio Díaz muy fuerte. Por las condiciones, etcétera, claro. etcétera, después cambiará, sí. después se, se alzarán armas contra Madero. Mm. Sí. Bien. Al poco tiempo surgirá en México el partido antireleccionista, que es del que hablábamos, Miguel. <coughs> que impulsaría al ministro de guerra, Bernardo Reyes, que era el general Aso, <coughs> como candidato a su sucesor. Y por su parte, el grupo de los científicos propondría al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Aips Limantur. Ives. Ellos apoyaban a Limantur. No se entendían con Bernardo Reyes. Y no se entendían por una razón muy sencilla. No no eran militares, claro. sí. a ellos no les había tocado combatir ni pelear, no. a Bernardo Reyes sí, de hecho en eh, la zona norte de, de Monterrey había dos figurones de la intervención francesa, que eran este naranjo y, y este, ay, ¿cómo se llama el otro canijo? Bueno, el caso es que logra pacificar ahí esa zona, bueno, y entonces eh, por asume... Finir según eso porfirio Díaz a bernardo Reyes lo fue ascendiendo porque pues se fue para empezar un gran militar bernardo Reyes una estratega también le, mm. lo comisionó creo que a lo que era sonora Sinaloa y sí pues es que allí y no sé si sonora sinaloa nuevo león, Chihu nuevo león y les apa le apaciguó a los sí, a, Naranjo, a los mayos a, Treviño, a los mayos y a los comanches ya decir sí, se o sea, apaciguó Sí. fíjate, haciendo un paréntesis entre eso, Alfonso Reyes su hijo tiene un poema que se llama algo del maguey, está hermoso ese poema, habla sobre los efectos del, del peyote, todo esto, de hierbas, algo así, hierbas, no, no recuerdo exactamente, luego te digo el poema pero habla de toda esa zona, el desierto, las visiones, eh, los mayos, los yaquis, entonces los que conocen más de la vida de Alfonso Reyes dicen, ¿cómo lo conoció? Porque anduvo con su padre, claro claro haciendo un el gobernador análisis de, el gobernado, haciendo un análisis cuando Bernardo Reyes estuvo el gobernando toda esa zona, sí, Alfonso Reyes tendría seis o siete años. Sí, sí, creo. Sí, Entonces era más conoció joven, perfectamente era el más joven. esa zona, fíjate qué interesante. Sí, claro. Y después con el tiempo eh, y, vino y, vinieron y, aquí a analizar este tanto Aldo Usle y los literatos como este Jean, Antonín Antonin Antoine que vino exclusivamente a México y le escribió a Alfonso Reyes para que lo recomendara, para que analizaran lo que era el peyote y todo eso, y Alfonso Reyes dice, ay mi hijo como, eso ya se analizó eh, hace mucho que no fumo <ríe> y esto es un De paréntesis eso, ¿no? sobre, sobre este, este sí, Bernardo Reyes y, y, y Bernardo y Reyes, Reyes dejó muchos testimonios él era un buen escritor también sí Entonces, y, y, fue ascendiendo y la... Y, y, y la y la mm, la comunicación en ese tiempo pues era escrita en cartas y existen los archivos de bernardo reyes con porfirio díaz entonces eh, eh, obviamente de ahí su hijo bueno pues estaba muy cercano pues y así no ahora no hay que perder de vista eh, que, que Bernardo reyes pues eh, si bien no era de una con noble ni de mucho dinero, pero si sí eran de Abolengo. Ellos eran primos de los Vallarta. De Ignacio Luis Vallarta, que en un momento fue gobernador aquí pues en sí, Jalisco. Sí, sí. Entonces, Ignacio Le Vallarta. Así es. Entonces no era ningún iletrado, todo lo contrario, ¿no? sí, Y luego sí, también sí acuérdate un, que te ¿no? acuérdate que también Bernardo Reyes luchó contra la intervención contra la Segunda Intervención Francesa. Sí, peleó joven, contra joven, estuvo en el sitio de Querétaro. Sí, eh, con el sitio Querétaro y antes estuvo con en la Mojonera. En la Mojonera con este con Ramón Corona. Con Ramón Corona. Exactamente. Mm. Estuvo en el Colegio Militar. Era un tipo preparado, vamos. ¿Sí? No era cualquier pelado como yo. Bien, a ver, vamos a ver el 16 de octubre de 1909. En las ciudades fronterizas del Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, se reunió el presidente de México, el general Porfirio Díaz, con el primer mandatario de los Estados Unidos, William Howard Tuff. El de Never Mr. Tuff. Sí, hombre. Esa esa es la conferencia que a mi gusto, entre la entrevista que le dio a Krillman, ya Pero que Roosevelt ya no era presidente. Levantó al avispero. ¿eh? Por eso, este, entre eso, Y esta reunión con TAF, porque ya no era el gobierno de, de Roosevelt. Roosevelt ya había pierde la, la, la, reelección. la reelección, la gana TAF. Ya no son los republicanos, ahora son los demócratas, que ya sabemos que los demócratas son al revés de todo lo que dicen. Hacen cuenta como los panistas aquí, ¿verdad? <risa> este, son unos hijos de la chingada, disfrazados de lo mismo, vamos. Entonces, mira, por primera vez en un hecho diplomático mundial, dos mandatarios se reunirán a visitas recíprocas en sus países. Francisco León de la Barra, en su calidad de embajador ante Estados Unidos, será el encargado de arreglar el encuentro de los presidentes, el cual será primero en la Cámara de Comercio del Paso, Texas. Y yo me pregunto, y no he dejado de preguntarme, bueno, ¿y por qué en la Cámara de Comercio? Pues que no tendrían presidencia, que no tendrían embajada, consulado, Pues no sé, sería una estrategia de ellos. Bueno, pues su nombre no lo dice todo. Cámara de Comercio, con los empresarios, ¿verdad? Claro. ¿Sí? <risa> y posterior, el presidente TAF cruzará el puente fronterizo para reunirse con su similar Díaz en la aduana de Ciudad Juárez. Órale. ¿El propósito? Sí. No, ya pincé, no, se la aventaron ahí, pues el Paso Texas, lo que era Paso del Norte, Ajá. este y ahora Ciudad Juárez. Bueno, pues ahora vamos a visitar pues al presidente Díaz. ¿Cuál era el propósito? Fortalecer los lazos de ayuda mutua, entendimiento y cooperación. Esa fue la versión oficial, ¿no? Ya imagino yo a Porfirio Díaz ahí muy tempranazo, ¿no? este En la aduana se pone su mejor vestimenta militar con corcholatas plumas pendones y la china y todo lo que usan esos para verse este tremendamente dictadores y el sí. presidente está con un traje normal de etiqueta sí pero eh, no lujoso vamos este simplemente Una, una vestimenta acorde pues a su a su investidura claro, sí, también. Y, y, y nuestro prepsi pues ahí va con 500 corcholatas colgando ahí entre ellas Como de... militar todavía <ríe> con el Sí, hombre, con, el gorro. con plumas y la chingada, ¿no? <ríe> De ahí va Pinzeluco, ¿no? A cruzar este la frontera se reúne con con el presidente Taf y fíjate el presidente Taf pidió que el traductor fuera el que era gobernador de Chihuahua, en ese momento que era Enrique Krill. Si ese apellido te suena a algo, sí, algo. <risa> eh, con la realidad, es que la pinche realidad es muy cabrona. ¿eh? La realidad viene desde muy atrás. Desde muy atrás. ¿Por qué lo pidió así? Porque lo conocía, había sido embajador. Ah, ya. Enrique Crill había sido embajador allá en Estados Unidos bueno. y se conocían. Entonces digo, no había nada nada particular ni no, nada personal, no, no, no. pero había ese trato y dijo, bueno, pues vamos a ocupar un traductor, Díaz no hablaba inglés. No. Entonces ocuparon un traductor. De esa de esa conferencia. Este, porque obviamente hubo la como lo manda la canija ley, este la pública donde ahí están varias personas y están conferenciando, pero también hay la entrevista privada. No sí, hay claro. un, no hay un testimonio de qué de qué hablar. Sí, pero los hechos, los hechos posteriores, Ajá. más o menos nos dirán de qué hablaron porque había ciertos problemas que ya tenían preocupado a Roosevelt y se preocupaban más a Taft y sobre todo por ese por esos vientos de guerra que ya ya se veían venir sí, ¿sí? que era la primera guerra mundial del 14 estamos hablando de 19088 entonces que se cree que platicaron ahí o pusieron sobre la mesa ¿no? que, los no, lo, que los norteamericanos desalojaran la bahía de la magdalena en baja california sur ocupada en 1908 por una flota estadounidense de 16 acorazados que realizaban un crucero alrededor del mundo y se detuvo en la bahía para llevar a cabo prácticas de artillería. Nomás. ¿Qué ocurría aquí? Bueno, creo yo, y creen otras personas, no nada más yo. Bueno, eh, Estados Unidos, esa, esa, esa flota, no recuerdo el nombre que le dieron la nombre la, la armada blanca o la flota blanca como para decir este de paz, ¿no? Mhm. Uh -huh. a dar la vuelta al mundo. Yo me imagino que para ver un lugarcito para empezar a hacer sus bases, ¿por qué? Porque ya venía la guerra. Ellos sabían que ya venía la guerra. Bien. Pero pues ahí les pareció un lugar muy a toda madre ni se quedaron Y ahí, ahí. se quedaron allí a hacer sus prácticas y obviamente que la petición Creo yo, de TAF, es decir, oye, cabrón, ocupamos poner ahí una base militar. Porque no queremos ir invadidos por este lado. Ahí está San Francisco, ahí está Los Ángeles, por ahí van a llegar. Sí. Sí. Luego, si nos vamos a ir acercando hacia hacia el estrecho de Jibaltar para pasar al Atlántico, por pues nosotros vamos a construir el canal. Entonces necesitamos estar cerca para mover nuestras sí. flotas, ¿no? Sí, sí, es, sí es más lógico eso. Yo yo creo que eso sí, es. Sí, Bueno. Pues sí, porque después después vienen los tratados de ese canal interoceánico, no era el de Panamá. Uh -huh. Tenían la idea de de unir esos dos, uh -huh. dos, dos estos dos océanos. Un paso que no les costara venirse así hasta, hasta hasta el Polo hasta Sur cabo, casi, de Hornos, hasta sí. el cabo de Hornos, Cabo de Hornos. Pues, Bien, pues ya les dijo que no. A Taf le dijo, "No." Es un, Never Mr. No. No. es un tema de soberanía ¿Por qué, sí, claro. ¿por qué puedo afirmar eso? porque no ocurrió Ajá. no se establecieron ahí no hay esa base, nunca existió esa base no. militar más que el tiempo en que estaban estas entrevistas ese es uno de los puntos el otro había un conflicto ya muy añejo no por las aguas del Tlagualillo y la franca de territorio del Chamizal ¿este dónde estaba el misiza allá en el norte eh, pegado a la mesilla ah, ya, ya. y ese es, estuvo en disputa desde ese tiempo de santana que no lo vino a entregar a méxico fue John f kennedy así ¿Ah, hasta el periodo de kennedy fue 60 che ¿Sí? es donde está ve en el mapa esa línea y luego hacia abajo como un escaloncito ¿no? así es eh. Que Piporo le dice, pues ya nos regresaron el Chamisán. <risa> Eso sí, hombre. Además, arriba <risa> Sonora. En el eh, mira, Miguel, arriba Sonora y el que lo dude que vea el mapa. Exacto. Eh. Sale, órale. Órale, ¿qué otra, ¿qué otra cosa pudo haber ocurrido ahí? La negativa del gobierno mexicano a otorgar la concesión de los ferrocarriles del Istmo. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya venía la construcción del canal de Panamá. En 1904 se estaba construyendo el panal de Panamá y terminó de construirse en el 14. ¿Sí? Entonces, obviamente que eso tuvo que estar en la agenda de, de, de, de discusión. Sí, aparte, pues las estrategias que se deberían de utilizar para la... Porque se, ve, o sea, se venía ya la, la Segunda Guerra Mundial. No, la, primera, la Primera Guerra Mundial, eh, perdón. Sí. Eh. O sea, Por sí. el Imperio Alemán. Sí, sí, sí. Que ya estaban, y luego los japoneses, ese es, sí, es otra bronca. Y ya los japoneses los tenían acá más al, en el Pacífico. Así es. Y Díaz le dijo, no. no. Siguió construyendo el ferrocarril, que ahora está otra vez queriendo construir el presidente sí. dictador que tenemos ahora. Sí. Hmm sí desde ese entonces hasta la fecha no se pudo construir a Obregón le pasó lo mismo los tratados de bucarelli y se no sabes que ese ferrocarril no lo vas a construir si sí, es cuestión de soberanía nacionales sí y es cuestión de lana para los gringos porque era mejor que fueran claro. y, y, y pasaron allá y ellos tenían el control del canal se les cobraban no entonces ya ves quiénes son los malhechores del dinero claro Oye, me estaban comentando ayer, eh, no recuerdo, que, eh, no sé si sepas, o yo lo ignoraba o lo ignoro todavía, que había un contrato para la Florida, para con los Estados Unidos y que se va a vencer, tipo Hong Kong, ¿Es cierto, ¿será cierto eso? No, no la Florida fue cedida por España, ese fue uno de los acuerdos para... Eh... Ah, sí, sí, sí, de España, pero que, que se la tienen que regresar a España ya, ¿no? No. Porque hay un tratado por no, tipo Hong el, Kong. No, el tratado dice que van a delinear la frontera. México ya andaba luchando por su independencia, pero no la reconocía España, sí, hasta el treinta y tantos. Entonces, lo que heredan Ayuturbi de lo que nos heredaron a los mexicanos es la frontera, que era Texas, se pum, pum pum pum ¿sí? Ay. Y Florida vas a ser parte de Estados Unidos, era de los españoles pero pero los norteamericanos como siempre logran lo que quieren te lo compro y si no te lo compro pues te lo quito a ver tú cómo le vas a hacer siempre sí, ah, bueno. uno de los conquistadores o de los descubridores fue este Cabeza de Vaca precisamente no Álvar Cabeza de Vaca, Álvar Cabeza de Vaca. allá llegó Ponce de León allá. a la Florida Álvar llegó para acá, para el lado de, de, de California vaya, bien bien, entonces si no vio pensé que no iban a re, que le iban a regresar tipo pues holtón, ahí no que... ni madre no ya lo caído caído pero dijo también el piporro acuérdate. pero imagínate que españa ya ha sido como como es como fue en el 89 china que le dijo a ver ya se te va a cumplir y sí pero, pero ese, china es, era china pero ese tratado si sí estaba estipulado sí, como 99 como, años y como, sí, como el de Torrijos del canal de panamá por eso lo regresaron sí Sí, ya dejaron de emplear el término de a perpetuidad, ya ya y, porque esa es la, la que nos querían aplicar a sí. nosotros, ¿verdad? ya en esos tratados no ocurrió así, ya claro. tenían establecido un tiempo. ¿no? Bien, Díaz dijo que no, que iba a seguir construyendo el, el ferrocarril porque era de soberanía nacional, claro. entonces viéndolo desde ese punto de vista, los puntos que hemos visto... <coughs> y <risa> díaz no era tan anticionalista ¿eh? no, claro de alguna manera sí lo era sí. nada más el problema estriba en las condiciones mundiales en la política global pues así es el para poder este eh, tener el control del país por pues lo niveló con eh, inversiones europeas y la inversión norteamericana y así les hizo un contrapeso ¿verdad? pero resulta aquí resulta que había algo que ya no les gustaba a los gringos que era el petróleo había cobrado mucha importancia claro. porque ya había motores sí. para barcos inventados y para carros también, camiones sí, sí. los diésel inventados por un alemán Alemania fue el primer país que cambió sus buques de vapor a buques con diésel. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el petróleo iba a ser determinante para la guerra, va Porque en, en ese momento, eh, en la Primera Guerra Mundial, los grandes acorazados eran los los que reinaban el, el, el mar, claro. los que dominaban. Uh -huh. Todavía no existían los portaaviones, ¿verdad? fueron los que vinieron a suplantarlos sí, ¿Sí? entonces la escuadra norteamericana la escuadra eh, <risa> este británica, la escuadra francesa eran motores a vapor y uh -huh. Alemania ya tenía motores diésel entonces pues había que dialogar con el veterano de, de Díaz para decirle, ¿sabes qué onda? las concesiones petroleras otorgadas a las empresas angloholandesas porque allí entraban también los holandeses pues debes de equilibrarlas, debes claro. de, si a ellos les dice, pues debes de darnos más a nosotros, ¿verdad? Claro. Y Díaz les dijo, no, estamos completos, sí bueno, eso creo yo, no sé, pero <risa> así se demuestra, posteriormente lo, los hechos nos uh -huh. dicen que no otorgó más concesiones, quiere decir que les dijo, Vamos a verlo, como los políticos, los políticos nunca te dice que no sabes qué, lo vamos a valorar Vamos a analizarlo a Vamos a analizarlo pasa. y ya te diremos no. si sí o si no, ¿sale? Otro detallazo, que después vamos a ver que sí ocurrió Díaz compraba sus armas a Francia ¿Quién crees que era el encargado de la compra de esos armamentos, de los fusiles? No, no. Mondragón El que después le da el cuartelazo a, a Francisco I. Madero. Sí. ¿Sí? ¿Qué le dijeron a Díaz? ¿Sabes qué? Cómpranos armas a nosotros. Ya no compres allá. ¿Por qué? Porque tú sabes. Yo creo que con un poquito de ponernos a, a, a cavilar ahí en ese en ese asunto. Tú puedes fabricar las mejores armas del momento. necesitas probarlas. Claro. Sí, usar sí, si o sea si no no sabes si realmente son efectivas sí. entonces si va a venir una guerra que necesitas por pues probar sí, vale. tu armamento imagínate nada más y entonces como este tenía un contrato allá este que mondragón <risa> llevaba el 10% de cada compra nomás imagínate lo que Joder, eh, en cañones fusiles o sea, pum, pum, eh, y todo lo que utilizan ellos para la artillería se le compraba a francia y una parte que también ahí no se nos dice a alemania entonces como que días ahí se metió en la, las patas de los caballos Sí, no imagínate porque estaban esas dos partes pues viéndolo así con esto ya eran varias partes pues sí luego no hay un testimonio escrito de esto es ¿eh? de lo que estoy mencionando Esto, esto esto lo ha llegado varias personas que se dedican a analizar a fondo el asunto y te dicen no es que aquí lo que ocurrió eh, es un, un entramado internacional ¿verdad? o sea yo estoy tratando de frenar a estos cuates para beneficio sí, mío claro. y que la y que la guerra se incline a mi favor Exacto. porque eh, eh, en ese momento Estados Unidos no tenía conflicto con nadie Pero era lógico que iba a entrar al conflicto, Así como siempre ha ocurrido, ¿verdad? Claro. O sea, primero empiezan otros y después llegan ellos, y llegan con la venta de armas, y llegan con todo lo que ya sabemos. Claro. Órale. Yo creo que vamos a, a escuchar una rolita, Miguel, ¿qué, qué tiempo tenemos que iniciar, hombre? Pues llevamos como un poquito menos de una hora, ligeramente. Un poquito menos de una hora. Pues vamos a escuchar una rola... A ver si Yair nos hace favor de Llevarnos una rola y ahorita Platicamos un poquito de las rolas del tiempo De Don portis ah, sí. no Esa es la de Dios nunca muere un Valf, Vamos a ¿De ver ¿De quién qué es? Ta... ¿De Juventino Rosas? No, no. Eh, Bueno es, es, es bueno es que ya está pasada a, a este tiempo Pero quien la escribió es el tiempo de Juventino Rosas Yo no recuerdo el nombre del autor Pero ahorita lo buscamos Además no No va a ser tema de discusión, mejor hay no. que escuchar la rola y regresamos, ¿sale? Muy bien. Dime quién eres, Dios mío tanto me hace sufrir y mi corazón un marchito por ti llo sin cesar solo en ti tengo esperanza bien de mi vida mi único amor porque quien ti veo la esperanza la paz querida del corazón Señor si tú tu... A ¿Ya volvimos volvimos oye a ver vamos a los avisos parroquiales hombre que por ahí se me olvidó hombre ya ves que a mí todo se me olvida <risa> tenemos por aquí un aviso de nuestro compañero carlos ortega mira nos dice hola enrique cómo estás oye me sugerió un imprevisto y no puedo asistir al programa ofrezco una disculpa saludos y abrazos Pues también le mandamos un saludo. Igualmente, ¿no? sí, igualmente. Este, Chambas Chamba, ¿no? Ayer estuvo aquí un ratito, ¿no? Sí. Sí, ya ves que aquí los ciudadanos de la <risa> rueda este llegan y se van, este, como dice el profe Sergio, ¿no? Dice, "Mira, aquí los locos llegan solos." <risa> y solos se van. Y solos se van, o no sea. Sé. Bueno, esa rola, a ver, vamos platicando algo de esa rola, es un vals del tiempo de Don Porfís. Don Porfis le dio un gran impulso, perdón, a las artes, a la música. De ahí viene el Palacio de las Bellas Artes, que no terminó, de, de no de concluyó construir. la const no, la construcción, pues no. pero ya estaba, ¿no? Ya estaba sí. para eso. Bueno, y... México siempre ha, ha sobresalido... en en la bella música no en la pues en ese momento más si sí, sí, hay que sí, también sí, hay que esto. hay que admitirlo este juventino rosas yo no recuerdo el autor de esta melodía pero salieron cualquier cantidad de valses este a ah, este nombre eh, es que señor. llegaron a, a, a, a figurar en el concierto sí, sí, internacional sí, sí. no este sí. y, y sobre todo pues es porque ahora sí era muy común esa idea de Lo porfiriano, ¿verdad? De, sí, sí, De, de sí, la sí. época porfiriana. Eh, no, pues es que ahí le tocó la… Las cómicos. Le, le tocó la bella el, época, ¿no? que era el teatro de revista después pasó, ¿no? Pero sí. Es decir, se impulsó, pues, este las artes, ¿no? Acuérdate que en aquellos tiempos, pues, esperaba eh, por la clase alta, pues, el tiempo de que iban a venir los la ópera italiana que era la que es por ejemplo aniceto ortega que fue el que compuso la marcha zaragoza que le encantaba mucho a juárez pues a pues también fue más para atrás pues ligeramente ligeramente más para atrás pero si sí, sí, sí, es sí. toda la época de estos grandes compositores sí que no era más que una Como, no sé si, no imitación, influencia de Europa. Ah, sí, claro, como, la, Vals, moda, como la moda. ¿no? El VALPS es una como influencia la moda, europea. Los lo, lo grandes, eh, las vestimentas, los sombreros, claro. ya más actual, pues este, pues venía el, el Chanel, de, de Coco Chanel, el, el, el, el sombrero ese tanto. Sí, sí, sí, era influencia francesa. Estaba la influencia aquí en México, la francesa sobre todo, ¿no? más que estadounidense y Ah, no, sí. pues, eh, porfirio, acuérdate, después de romperle su mouse a los franceses, digo, no fue el solo, pero entre recogió todo recogió inversiones, sí. moda, así es. Claro, les permitió este un poco el daño, ¿verdad? Que les había original. Sí, también lo premiaron allá, ¿no? Lo Ahorita vamos a ir allá. Lo elogiaron allá. A en... ver, vamos a ver dónde nos quedamos. El 10 de octubre de 1909 está ya Nicaragua una revuelta. Esto fue posterior a la, a la entrevista con TAF. Con el apoyo del cónsul norteamericano Moffat y fondos provenientes de los Estados Unidos. El presidente Santos Zelaya ordena la ejecución de dos norteamericanos y dará pretexto para la invasión. Es lo que tú me comentabas la sí. ocasión pasada que nos vimos. Bueno, tú, si, si quieres terminar ahorita. TAF envía a los marines el 22 de diciembre Es derrocado, refugiándose con el ministro pen, plenipotenciario de México. Poco tiempo después, Porfirio Díaz enviará al cañonero guerrero para recoger al presidente de puesto y le dará asilo. ¿Sí? Después saldrá del país, ¿no? Como lo hizo Evo Morales, ¿no? Yo no recuerdo para, para dónde se nos peló el, el, el presidente Bien. Santos Zelaya. Fue, se fue para Bélgica. Para Bélgica, órale. Pero vamos, como... Mira. Como dicen en el béisbol, el daño ya estaba hecho, o sea, ¿por qué le te metes tú, Porfirio Díaz, en un asunto de los bueno, norteamericanos? No, no, el asunto con este Celaya fue que parece ser que no estuvo en acuerdo con Estados Unidos, porque el canal... Ahora sí, intras, intraoceánico, iba a ser en Nicaragua. Sí, sí, ya lo vimos Entonces, desde el tiempo de no Junco. No fue en Nicaragua, no, se no, fue, fue para Panamá, Así eso es. molestó a Celaya y se contrapunteó con los estadounidenses. Se oye, oye Celaya con... se, se la halló, ¿eh? <risa> que buscó la bronca, pues se la halló. Y se, se puso a favor, se puso en acuerdo con, con Porfirio Díaz, llegaron a tener amistad entonces las inversiones que ya tenía celaya ya no eran tanto estadounidenses eran europeas eran pues le dio ese auge entonces Estados Unidos pues trataba de derrocar el, el gobierno de Celaya Sí claro pues, no está, lo, no estaba de acuerdo con su atención ya pues Porfirio Díaz manda el acorazado y lo apoya etcétera el etcétera. cañonero pero antes de que antes de que todas de toda esa de todo ese rollo se la haya cede el, el gobierno a Madrid. Áhorale, ah, se lo cede. Para evitar una invasión estadounidense, o sea, que sea peor la invasión, lo sí, deja. Sí, sí, sí, sí. Es ahí lo que te comentaba de Rubén Darío, pues eh, que te comentaba de Pero eso vendrá un poquito después para de Darío. El, para para la la conmemoración del centenario, ¿no? de la, de la independencia de México. Órale, pues que ahorita vamos a ir para allá, para el año de 1910. Las elecciones se arrojan como presidente general Díaz. Bueno, es que ganó, pues, qué chingas le vamos a hacer. Y como vicepresidente Ramón Corral, no fue Bernardo Reyes lo que platicábamos. Así como que en ese mismo año... Se conformará un patronato para los festejos del centenario de la Independencia de México. Y en septiembre de 1910 se inaugura el manicomio de La Castañeda. Hay desfiles de carros alegóricos del Paseo de la Reforma al Zócalo. En las escuelas honores infantiles a la bandera, todos los estudiantes, ¿verdad? Habrá que celebrar. Banquete al cuerpo diplomático, pues obviamente que en Chapultepec, ¿verdad? Claro. De presentaciones históricas en las plazas públicas. Apertura de la Escuela Normal Superior, apertura por justo sierra de la Universidad Nacional, eso es bien importante, ¿verdad? Y se inaugura una estatua de Humboldt en la Biblioteca Nacional, bombas de agua en la Condesa y Nativitas. Y para el 16 de septiembre, que es la mera fecha del centenario de 1910, se inaugurará el Monumento a la Independencia de México. Desde Tehuantepec, Juana Catalina Romero, que al, más más despuesito vamos a hablar un poco de ella, enviará una deslumbrante delegación de Tehuanas y el 18 de ese mes se, será inaugurado el hemiciclo a Juárez. El país cumplía 100 años de vida independiente y su presidente 80 años de edad. Sí, bueno... Aquí ahí hay, hay que aclarar varias cosas. Primero sí, no es la independencia de México. La independencia fue hasta el bueno, 28 de septiembre de Pero ellos así lo mil, instituyeron pues, 821. Oye Miguel, ¿lo pasó fue Miguel, Miguel, yo soy el primero que está en desacuerdo en eso, que pero ellos que, exacto, ellos así lo instituyeron. Lo que pasó fue que Porfirio Díaz por el ego que, que tenía ve, lo hizo por su cumpleaños. Sí, ¿no? sí, sí, y aquí, aquí déjame nomás hacerte pues el acotamiento que te hacía yo ayer de del come si te vas que le hicieron a a Rubén Darío, ¿no? Invitado Simón, Simón. invitado por Madrid a, a la celebración como representante de Nicaragua para esta celebración. Sí, sí, sí. Venía él de venía él de Francia en, en un transatlántico. Sí, porque embador no era embajador no? Pues, no, eh, era, eh, no, no sé si era embajador pero sí, era... Sí, sí, fue diplomático ¿eh? diplomático si sí, fue embajador lo invitó para que estuviera en el centenario sí claro él nos iba a representar cuando venía en el mar ven el periódico que madrid es de puesto o sea lo, lo tumbaron los estadounidenses y sí, sí, sí, lo que ya vimos entonces cuando llega no lo dejan entrar a méxico no bueno. lo llegan del méxico llegó nada más a, a veracruz y ahí lo tuvieron detenido, porque? porque no quería el gobierno mexicano que molestara a los gringos ya que habían tenido problemas con Nicaragua o sea, a este, ni cenas y te vas, o sea ni siquiera vas a cenar lo único que le dijeron, usted va a ser recibido con honores, como un diplomático, se va a quedar en Veracruz le van a hacer festejos, se los hicieron, marchas, eh, comitivas, muy bien, bien comido y ya sabrás el berrinche que hicieron los grandes intelectuales en sí. méxico porque esperaban a porfirio, esperaban a, a rubén darío, pues era el grano en ese momento, pues ¿no? el grande, rubén darío pero entonces pues el que más se quedó con el enojo, pues ahí, ahí fue sí el ateneo de la juventud, sí que, que, en entonces, mayores, ¿no? que en ese entonces ya estaba el ateneo de la juventud en contra de todas las políticas por porfirianas, ¿no? tú, tú lo sabrás, por los treinta y tantos años que había permanecido, pues. por toda esa cuestión no solamente intelectual sino política, y toda esa pinche y verborrea que le, que le dice a Krillman, que él va a ver con eh, Justo muy Sierra, buenos ojos, tan, fue uno de los principales, se que no puedes llegar, que porque mira, que le... Justo Sierra es el que le avienta ahora sí que el epitafio a Porfirio Díaz, como diciéndole Te lo dije, ¿verdad? Hay que haber una... Tiene que haber una apertura, tiene que haber una apertura a la democracia. Y bueno, Díaz no lo entendió así, él tenía otra visión, él sabía, obviamente, más cosas que nosotros. Claro. Porque no lo dice la entrevista, no lo dice su investidura, no lo dice su, sus años de, de, de, de lucha para ahora sí que embridar este país... No lo dice la entrevista con TAF. Porque imagínate que el presidente TAF... ...se tome la molestia de venir. Nunca había ocurrido. La molestia. No, sí. Es que esos cabrones son racistas, hombre. Pues, ¿Cómo voy a voltear a ver este un, un país de salvajes? va Claro. Así nos consideraban. Y Díaz, de alguna manera, le dio un lugar... ...en el mundo, entre las naciones, vamos. ¿no? Que claro... Eso no lo fue un triunfo nada más de él, pues es, es un proceso claro que lo inician los liberales junto con sí, él. Sí, sí, sí, sí. Desde la época juarista. Claro. Eso conforma al México moderno. Yo no estoy en desacuerdo y creo que nunca lo estaré. El gobierno de Díaz deslumbra, ¿verdad? Por tantas obras, por tantos avances científicos, es nada más comunicar a un país. Pero mira, por ejemplo... Los ferrocarriles, los ferrocarriles llegaban a las minas y no hay un documento que hable de cuántos pasajeros llevaba, es decir, los trenes no no nacieron para los pasajeros. Bueno, los, ¿Sí? tre los trenes siguieron el camino que las mulas dejaron, que más los arrieros bien, dejaron. Más bien siguieron las minas para llevárselas. Claro, eh, eh, pero es que acuérdate que... Acuérdate que las mulas y los carromatos sí, ya, iban a las ya, minas, por eso, o ya sea, lo eran los caminos a ver, Miguel, ya conocidos. A ver, Miguel. Antes todo lo ha transportado al lomo de animal, ¿verdad? Y entre ellos estábamos nosotros. Ya lo sabemos. Sí. Y había que comunicar al país para poder Lo único que hicieron fueron las vías hacia Así es. Él. Y no las hizo Porfirio Díaz, es lo que la gente se equivoca. La hicieron las empresas extranjeras bueno es sí, las hicieron los pues, extranjeros pero por eso. se le atribuye al se le atribuye al periodo de porfirio díaz donde se comunicó es que, el país es que, es que estamos hablando de otras cosas Pero las inversiones fueron a ver, estamos hablando de otras cosas yo no estoy en desacuerdo que había que comunicar al país eso lo hizo los ferrocarriles porque también llevan correo y los telégrafos comunicaron el país y las vías sí y Y la carga fue más fácil y entonces claro. es desarrollo, sí. Sí, sí, sí, pero lo que yo estoy diciendo es que la gente afirma que Díaz construyó los ferrocarriles. Díaz, con inversión mexicana no, jamás. Con inversión mexicana no, no. no, no, no, no, no. porque eh, tan sencillo que Lázaro Cárdenas tiene que este, expropiarlos. Nacionalizarla. Así es, como el sí. petróleo estaba en manos de los extranjeros sí, claro. y hubo que nacionalizarlo, entonces ahí es donde yo digo, a ver, espérame, a ver. ¿Sí hubo desarrollo? Sí, sí lo hubo. Sí, claro. Pero hubo desarrollo nada más para un cierto sector. ¿Sí? Y el usufructo fue para muy pocos, pues, ahí, ya sabemos eso no que... No hubo beneficios para nadie. No, ¿Para más que para, no? más que para los extranjeros, porque ni el gobierno recibía impuestos. Si hubieran recibido impuestos, entonces sí les llega a los demás. Porque es muy distinto que yo te, te concesione el petróleo pero vas a pagarme un impuesto. Claro. Díaz no les puso impuestos. De hecho, el derrocamiento de Madero viene porque les puso un impuesto al petróleo. <ríe> Fue el primero que se le ocurrió. Bueno, ¿y por qué se llevan todo el petróleo no pagan impuestos? ¿Y sabes de cuánto era? No, no sé. De un peso por tonelada de que se llevaran. Sí. O sea, por mil litros, pues, vamos. Eh. Por mil litros de petróleo vas a pagar un barro. No, pues no. se llevaban eh, millones de barriles pues vas a pagar este un millón de varos Ah pues no porque porque es el, el petróleo es de nosotros decían desean ah. las empresas esos son los trucs sí. los malhechores del billete claro los que vienen por la lana y ¿no? en la minería también eh, ¿eh? a ah, claro entonces a ver vamos donde donde me quedé del 8 al 10 de mayo de 1911 Ah no perdón antes de eso Eh, por otra parte, Francisco Ignacio Madero, escritor del libro La sucesión presidencial y candidato del partido antirreeleccionista porque él ya era el candidato, eh, será presado en San Luis Potosí, saldrá al exilio y llamará a los mexicanos a tomar las armas para el 20 de noviembre. ¿Cómo ves ahí la cosa, Miguel? Pues bueno, ahí lo único que te podría decir es de que ya la gente estaba completamente en desacuerdo ya con la con todo este periodo de, de Porfirio Díaz, a tal grado de que el mismo partido antireeleccionista pues había llamado a las armas, ¿no? si no se respetaba, no sí. se respetó, porque fue el fue, fraude, fue, el, sí. fue el fraude sí, y se levantaron. Y yo siempre pienso en, en la familia de Puebla, en la familia... ¡Ah, los Cerdán! ¡Los Cerdán! Siempre. Los sí, sí. los primeros las víctimas, mártires, digamos, sí, de este movimiento víctimas. de... De revolución de llamar a las armas fueron los Sardán, ¿no? los Aquiles y sobre todo la hermana esta Carmen, ¿no? Carmen Sardán. Era, era Carmen, ¿No? Creo. que mujer tan luchadora, digo. Sí, sí, sí, sí. Y tan valientemente tomar el fusil, esconderlos, valiente, claro. pasar la información, sí, sí, sí, sí, todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y estos fueron los primeros que porque también Sardán estuvo ahí pues involucrado con el partido. Sí. Obviamente y sí, sí, el es que no acuerdo otro. con con Madero para llevar la, la revuelta a Puebla, pues tú sabes, la gente no respondió. Pero bueno, de primera instancia, este es un, este es un uno de los tantos ejemplos de la gente que estaba harta pues ya de este de este cacicazgo, de este pues, sistema, De ¿no? este sistema ya mm, un poquito caducuito. antes creo que los magonistas, ¿no? Ya también también, también traían, traían los Flores Magón. Los Flores Magón ya también. Acuérdate de las huelgas de Cananea, de Río Blanco, ¿no? ¿Sí? De Sí, ya, ya era ya la venía, manifestación popular, ya. Ya venía este haciéndose una bolita de nieve y que iba creciendo, iba, iba creciendo. creciendo. El, el uno de los más gachos ejemplos pues hizo Oserdán, ¿no? sí son los Cerdán, Fue este algo terrible, ¿no? Sí. Sitian la casa los Los soldados y este uno de ellos no recuerdo quién es. La este, primer el primero la policía se, es, se, ¿no? se esconde en, en, entre el piso ahí porque era de madera, ¿no? Y ahí permanece toda una pues, noche. Pues ¿no? aquí les ah, aquí les herdan. No, sí, aquí y hasta eh, que no sale y lo matan, lo asesinan no, pues tosió, milmente. pues es que ya llevaba horas en el sótano. Pues casi toda la noche, y, imagínate. Pues, la pulmonía y le dio yo creo y tosió y ni en el sótano, te digo que estaba bajo el piso. Era en la tierra. Era la tierra, sí, la es tierra. Que el, el piso era de madera si sí. por ahí levantó unas tablas y, y, y se metió y volvió a poner las tablas Ajá. Entonces estaba en, en la tierra imagínate entre ratas y cucarachas hacia la cráneo el frío y el frío y, y, y el terror de saber que si salgo me van a matar y así pasó y así pasó así pasó lamentablemente así así es bueno del 8 al 10 de mayo de 1911 eh, la revolución maderista tomará la ciudad juárez Pasaron unos meses allí ¿verdad?, de noviembre, hasta mayo, fíjate. Eh, porque como tú bien dijiste, la primera llamada para levantarse en armas el 20 de noviembre no fue como lo esperaba eh, Francisco I. Madero. Claro. Se vino desarrollando poco a poco, incluso sin que Madero mismo lo supiera, porque él estaba eh, por allá en San Luis, Missouri, ¿no? Sí, entonces era el plan de San Luis Missouri, no, no el plan de San Luis Potosí. ¿no? Bueno, pero empieza a tomar forma esto y hay levantamientos, aunque aislados, pues sí. pero en muchas partes de la pues República, el entre ellos el en, el norte, en, ¿no? entre ellos Jalisco. No, es que... Mm, claro que el norte, pero porque allá tienen más armas, pero también en Jalisco hubo... Hay un libro por aquí que lo puedes conseguir muy fácil, hombre Jalisco desde la Revolución, ¿no? ahorita no recuerdo quién lo hace... ...pero te narra todo eso... ...en Tequila, en Zacualco... Eh, eh, eh, los, ...los hermanos estos... ...Medina ahí de... ...del pueblito ese que está delante de Zacatecas... ...que fue uno de los primeros... ...que empezaron también con ese rollo... ...en Zapotiltí... ¿En Zapotiltí? ...era Pedro... No, ...no era Pedro Páramo... ¿eh? ...era otro pinche Pedro... No me cómo se... ...bueno ya lo veremos eh, <risa> sí, en su ver. momento... ...pero, pero si sí hay esos levantamientos y llegará el, el más, este de hecho Zapata también, sí. ya empieza Zapata, eh, del 8 al 10 de mayo de 1911, toma Ciudad Juárez, ¿sí? obligando así a la firma de los tratados que harán renunciar presidente Díaz, en sólo dos días las fuerzas revolucionarias de los generales Pepino Garibaldi, de origen italiano, José de la Luz Blanco, Pascual Orozco y el coronel Pancho Villa, Álvaro de Rotea Arango vencerán al ejército federal al mando del general Juan N. Navarro. Y fíjate, esto fue en contra en contra de la disposición de Madero, ¿eh? Madero no no, no, no ordenó esa toma de Ciudad Juárez. Quien tomó la iniciativa fue Pascual Orozco. Ya antes habían Porfirio Díaz eh, tratado no el plan mm. este de retirarse no, todavía no lo afirmaban todavía no? no, toman Ciudad Juárez tienen unos acuerdos sí es cuando Díaz nos dice que para allá evitar el derramamiento de sangre que se se y, y, y, y todo lo que le sigue dice ok, va, firman unos acuerdos pues pues cuál es el acuerdo, pues que te vayas Ese es el acuerdo. Si no, hay guerra. Entonces, eh, yo creo que Díaz lo pensó dos veces y dijo, bueno, el ejército eh, en aquel tiempo pues no era tan joven, ya estaban enquistados los los altos mandos de mucho tiempo y viene su confort. Sabía que Estados Unidos tampoco ya estaba Sabía, tan de acuerdo con Así él. es. Eh, TAF eh, forma más de 3000 efectivos en la frontera como diciéndole dirá. Mejor firma porque sí, si no ya, de una vez, ya, los barcos norteamericanos ya estaban este en el Pacífico y en el Atlántico para, para tomar los puertos, sí. entonces Díaz dice, ¿no? Es que pues bueno, creo yo, ¿sabes qué? No hay más que buscar una salida un y que no haya guerra. Exacto. Sí. Ya no le quedó remedio. Ya pues ya dijo, bueno, okay. me voy, me voy quién lo va a suceder pues este León de la Barra el, el que tenía ciertos tratos con Exacto. con los estadounidenses uh -huh. ciertos tratos me refiero a como embajador sí no tratos en lo oscurito no, no eso no, sí, no, no lo sé sí, sí, sí. pero había un acercamiento vamos ¿no? Bien, el 25 de mayo de 1911 días firmará en el Congreso su renuncia y eso está toda madre ¿eh? Por todo lo que dice, o sea, se sí. me hace interesante, lo dice el pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención. Él fue el que se proclamó, o sea, nadie lo proclamó, no más, hubo claro. muchos que pelearon, no nomás él. Claro. Que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas. Bueno, yo no creo que le hayan tomado parecer a nadie para hacer todo <risa> lo que hizo, sí como ahorita lo hacen estos cuellos yeah. ¿no? para impulsar la industria y el comercio de la república ese pueblo señores diputados se ha insurreccionado en bandas militares armadas manifiesto que mi presencia en el ejército en el ejercicio del supremo del perdón del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección que ya me voy dice no conozco hecho alguno imputable a mí, que motivar ese fenómeno social. Fíjate qué visión, no, ¿no? Pero admitiendo sin conceder, eso también me gusta, fíjate, esa palabra la inventó él. Ahora los abogados te dicen, no, pues admitiendo sin conceder, cabrón, este... Tienes razón, o sea que no tienes razón. Que pueda ser culpable en inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona el menos propósito para racionar y decir sobre mi... Pop y decidir sobre mi propia culpabilidad, claro, o, sea, o sea yo no me puedo decir que sea culpable soy inocente, órale en tal concepto respetando como siempre he respetado fíjate, fíjate que cabrón sí. este aquí le aprendería o más bien estos aprendieron del dos ¿no? sí, claro. la voluntad, de la voluntad de... del pueblo y de conformidad con el artículo 82 de la constitución federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional y lo hago con tanta más razón cuanto para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana pues ahí sí tenía razón mejor me voy antes de y sí. hacia su propia vida que le valían pues no, pero... a final de cuentas pues ya había pasado todo tenía no, 80 ya que, le, años. ya que ya que el que le pedía a la vida se pues había vivido a todo lujo y al final este claro él fue un guerrero fue un bravo pues o sea, defendió sí, su o sea, patria pasó por sabrá dios cuántas cosas no el caso es que ya ahí ya estaba muy añejo en la presidencia tenía 80 años los gringos ya no lo veían con tan buenos ojos ya le, le decían sabes que ya te vas entonces asumirá la presidencia interina hasta el 6 de noviembre francisco león de la barra y quizá no político abogado y diplomático ante eeuu En el momento que tiene lugar la entrevista de Aztaf, por eso ahí es donde yo digo que había un acercamiento, no no, no digo que hubiera pacto, no es, eso no, pero sí ya había un conocimiento de las partes, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el general la es es que Victoriano Huerta, fíjate, Victoriano Huerta fue el que lo escoltó. ¿Sí? con lágrimas sí, sí. Hombre, muy de ahí la despedida sí. escoltará al presidente y su familia hasta el puerto de Veracruz quienes iban pues? sus hijas sus Carmelita, criadas toda su servidumbre su, su servidumbre eh, eh, para el, de sus la, hijos. La, la criada que le hacía el mole que tanto le gustaba no si, sí, es, es que era regio el pinche viejo ¿no? sí, sí. y pues vámonos Vámonos a, a Francia, eh, el 31 de mayo de 1911, a bordo del vapor alemán y piranga, José de la cruz por Frida díaz mori parte al destierro. Se va. Vete qué curioso, un vapor alemán, es el que, el que lo traslada a Francia, es el mismo que posteriormente le trae armas a Victoriano Huerta para seguir ah. en, y los Estados Unidos se lo impiden. Que es cuando toman Veracruz, ya ves que Veracruz es tres veces heroico, ¿verdad? Digo que yo nunca le he visto lo heroico, porque siempre se los han chingado, pero el caso es que sí lo han defendido. Bueno, pues la defensa heroica. Eh, sí, no, y ante una fuerza superior, ¿no? También hay, hay sí, que tomarlo claro. de esa forma, ¿no? Que no sí, ganamos, sí, pues sí, no, sí, sí, no, pero sí eran muy superiores. Se defendió heroicamente. Sí. En, no es un héroe, en la, en la medida de sus posibilidades claro, pues, sí, sí, sí, sí, sí. qué pasa pues en París Francia ya un tiempecito después le dirá a Federico Gamboa, oye Federico Gamboa no fue el de, el de sí. Santa? si, sí, es el escritor, el que también era del Ateneo y que estaba encargado de de recibir a Darío y no lo recibió <risa> oye, sí. pues qué cabrón este Darío sí. en ese momento era, sí, Rubén Darío no. era era un fenómeno. Pues, ¿Cómo decirlo? Pues lo, lo pues de sí, muy pues alto fue, nivel, el creador ¿no? del modernismo sí, literario y eso de come si te vas como le pasó Sí, pero ni a si Castro ni, con ni Fox siquiera, ni siquiera lo dejaron llegar, hombre, qué No, no, ni siquiera. Pero bueno, le dirá pues a Federico Gamboa, Gamboa. me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme. No. Y la otra se cruzó de brazos para verme caer los dos eran deudoras de una porción de cosas pues pues no sé por qué diría deudoras o sea, pues él cumplió su, su mente se pasó de, de, de largo y nadie era deudor pues al contrario él es el que de como presidente de, la, de esta nación Debía haber sido yo soy el deudor es que, eh, este, acuera, acuérdate, pues, es que, en, que... acuérdate que en México este eh, la, la protesta esa de que y si no la nación me lo demande si no pues nunca ha sido así casi nos demandan estos hijos de la sí, chingada claro. por no que no dejarnos robar curiosamente México de los países latinos no sé qué lugar ocupe pero eh, si no es que es el único es lo que quiero decir Es de los pocos que nunca han enjuiciado a un presidente. No. Nunca. nunca. Salvo cuando se chingaron a Iturbide. En un eh, juicio sí. sumario ahí, un cabrón a Vicente Guerrero le, le aplicaron esa misma uh, fórmula. A un expresidente a este, a Robles Pesuela, también se lo chingaron se lo porque así. estaba a favor de los franceses. De ahí en más, nadie ha sido llevado cuando menos a sentarlo a un tribunal para, para que nos explique... ¿Qué es lo que pasó si sí, no, o sea no te estamos culpando ni te no, vamos, vamos a meter al bote nomás queremos que nos expliques vamos pues, ¿qué, qué facilidad ¿verdad? pues es que este robar aquí en, en méxico no es un lujo es una necesidad ¿verdad? es muy fácil robar porque no hay forma un descaro también si pues. ¿sí? no hay forma de, de, de, de pedirles una rendición de cuentas claro sí y sí, como bien dices a días en lugar de decirle que somos deudores Debes decirle, espérame, espérame, espérame. <risa> Tú en treinta y tantos años dejaste de hacer esto, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué no impulsaste eh, un ejemplo? La educación. de periodo de días no hubo textos gratuitos. Y el primer intento de textos gratuitos viene por Valentín Gómez Farías. Sí, ya viene desde muy atrás. Sí, el segundo intento Es por Maximiliano de Habsburgo, fíjate, qué, sí. qué contradictorio. Sí, pero también este Gavino Barreda sí quería que la educación fuera gratuita. ¿eh? Estoy no de acuerdo, si... pero yo te estoy hablando de textos gratuitos, no te estoy hablando de educación, te estoy hablando de textos gratuitos. Ah, no sé si Barreda también lo propuso. No, no ya sé. te dije cuáles son los únicos, Valentín Gómez Farías y Maximiliano, sí porque él no lo hizo. ...porque no quería que se educaran... Pues claro, ...obviamente... claro ...porque si tú... Si, ...si tú llegas este... Eh, ...libros a, a, a los escolares... ...pues obviamente que van a aprender más... ...y van a avanzar más... ...ahora bien no nada más sí. dejó de hacer eso... ...cuando Díaz llegó a la presidencia... ...un poquito más del 80% de los mexicanos... ...eran analfabetas... ...y cuando sale Díaz... ...seguían la misma proporción... Uh -huh. Más de 30 años. O sea, tú dices, oye, espérame, ¿a, a, a, a la gente para qué le sirve tener un pinche palacio de bellas artes si no sabe leer? Lo que platicaban el otro día, no sé si, si tú estabas, eh, a ver, eh, el maestro de las Américas, recuérdame su nombre ahorita. Vasconcelos. Vasconcelos. De la juventud de okay. las Américas. Eh, eh, Vasconcelos edita a los clásicos sí. de forma gratuita si, ¿Sí? pero a pero ver, ver, quién sabía leer <risa> es que ese es el bueno, tema, es que era, no, ahí, sí, ahí ahí ya es que era había... uno de, los, de la propuesta de, de Vasconcelos, pues era más que, que sepan leer, si sí, era contra el analfabetismo, ¿eh? pero sobre todo era que empezaran a estoy impulsar, estoy de acuerdo, pero le, leer los clásicos, la a ver castellana, a ver leer los clásicos cuando no sabes leer, Bueno, ¿No te parece un contrasentido? Sí, sí, pero... Pues enséñale primero la A y la, la E, a eso a eso voy. La O por lo redondo. Así decía <risa> mi mamá, mira tú no sabes de la O por lo redondo. Bueno, en enséñale lo básico para que después ellos empiecen a desarrollar. Y yo no tengo nada en contra de que de que lean a los clásicos y que se publiquen y que se distribuyan de forma gratuita. Eso es excelente. Lo único que digo... Es que es, es, es empezar a querer subir la escalera por el cuarto peldaño o el quinto, ¿verdad? Pues tienes que empezar por el primero. Por el primer peldaño, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que la, el impulso a la educación, yo creo que, bueno, no sé, se ha de haber iniciado desde a lo mejor desde Maximiliano, impulsado también por por este por, por Juárez a través de la la implementación del positivismo. Pero hubo un estancamiento con Porfirio Díaz. Pues es lo que estoy diciendo. No es hasta que después de la de la revolución el ya cuando se estabilizó pues todo este desmadre sí, de era un, unos y otros. era un Se empezó a dar el impulso a la educación, que es educación. cuando Vasconcelos retoma la situación. Exactamente. Sí. Digo, yo no digo que Vasconcelos haya sido malo, no, al contrario. Si si ha habido un secretario de educación brillante, me quedo con este, ¿no? Uh -huh independiente de torre la red pero porque incluso ellos eran contemporáneos sí sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. ellos este anduvieron en, en, en las elecciones de uh -huh. que le hacen el fraude a vasconcelos o sea gente brillante o sea con eso me quedo sí. era gente mucho muy brillante sí que, que no solamente pues se interesaba por la por las ciencias naturales y por las matemáticas y por el progreso de los descubrimientos y de la ciencia, sino también las artes, las, sí, claro, las artes, sí, claro, espíritu, claro, claro, claro, la claro. filosofía y todo eso. Humanizar pues al pueblo a través de la educación. A través de la educación claro. ese proyecto educativo pues nos llegará con Vasconcelos, lo, lo seguirá a Torres Bodet y es cuando llegan con el presidente López Mateos, los libros de texto gratuitos después ah, de, de un largo periplo largo ahí. Periodo. Y, y bueno lamentablemente en la actualidad pues ya la gente ya no lee ya, ese es el resumen los, los mexicanos actuales ya no leen saben leer pero ya no quieren leer <risa> ya no quieren leer. bueno y qué pasa acá caco pues con, eh, eh, eh, con porfis hombres, pues se fue a Egipto hay, hay una foto Ey, de él en Egipto ahí, ¿no? esa pinche foto es este que anda en una, mu en una mula en vez de un camello un ca de él, es una mula y la mujer anda en un camello verdad Eh, ahí están el, Es que dice que no se hallaba con el camello, ¿verdad? Pues obviamente nunca había montado uno eh, eh, sí. yo creo que debe ser una bronca montarse en un animal pues de esos, sí, hasta el miedo le daba. Mm, sí, porque son muy altos, no tienen mucha alzada, sí, claro. ¿no? animales. Entonces se lanza pues a Egipto porque bueno, pues había pues que estenerse en algo, ¿no? eres recibido en Francia con ciertos honores, ¿no? Sí, aquí dice, ahorita lo vamos a ver. Y, y pues creo que vive en un departamento por el, la por los campos elicios, ¿no? Cerca de los campos sí, elicios, creo. Eso lo vamos a ver ahorita. En Saichamun, en Francia, visitó la fábrica de armas que almacenaba todavía los 10.000 fusiles que su gobierno había encargado antes de la caída. Dice, no, ya no los haga nada, ya guarden los otros. Dijo, no, no mira, ¿sabes qué? Siempre no los vamos a querer. Sí, siempre no los, no, ni se los mandes. Sí, cabrón, no, no, se, tiene que se van a matar. Es lo que te digo, que le compraba las armas a Francia. Sí. Entonces, por, de ahí se puede deducir que los gringos dijeron, ¿sabes qué? Ya no les compres. Sí, compran a nosotros. Compran nosotros, nosotros somos los buenos. Sí. Órale. Uno de los combatientes de la guerra de un mexiquí, yo no sé francés pero soy de toda madre ah, sí. el señor que usted no es escolta a don porfirio hasta la tumba de napoleón allí deposita en sus manos la espada del legendario militar se la, la daría estos... no o se la prestó nada no, más no, porque no, la agarra no, no, no. como crees que le van a regalar un objeto de eso entonces esos como decían en, en mis tiempos bueno, ni que estuviera tan bueno cabrón se la mostraron nada más? se la pusieron en sus manos que eso es un alto honor sí, para un militar que te ponga la espada de imagínate de Napoleón. Supuestamente, sí, sí, bueno, sí, Napoleón sí, sí. era dicen, no, yo no he ido ¿no? a Francia ni a la tumba de Napoleón, pero dicen que cuando entraba todos los visitantes para la tumba de Napoleón tienen que verlo con la cabeza agachada. Ah, cabrón. ¿Y sabes por qué? ¿No? Porque la tumba está hacia abajo. Ah, sí. entonces era una, es una sí, pues, foto. Está, está, está una foto es una forma de, de, de que no veas hacia arriba sí, sino sí, que sí, sí, sí. vea siempre a Napoleón sí, sí, sí, es sí, cierto, está abajo porque... se lo trajeron de la, de la isla, esta, ¿cómo se llamaba la isla donde lo dejaron? en Córcega, ¿no? no, no, no, en la isla Magdalena de... yo no me acuerdo es una es. isla que está en medio del océano Atlántico una pinche ahí quedaron donde no te vas a escapar de ningún lado ahí pusieron a Napoleón después de la batalla de waterloo que perdió una mosca los lo dejaron y Por dicen eso. que han, han analizado el cuerpo de napoleón y dicen que tenía arsénico en, en las uñas parece ser que bajita la mano con los alimentos lo fueron lo, se lo fueron llevando ahí se lo fueron llevando <risa> de a poquito entonces pues. ya se lo llevaron a francia y ahí lo tiene entonces sents a la tumba de napoleón y siempre lo tienes que si sí, hay una el foto Lachadito. hay una foto de la segunda guerra mundial cuando entra a hitler eh, que toman parís Y hay una foto de Hitler y precisamente está así viendo la tumba viendo de Napoleón. Sí. No debes de verlo así. Entonces, eh, le entregan y que, y la espada y un paréntesis también Napoleón fue el iniciador de lo que le llamarían el, este el imperio ¿Cómo le llaman? Los él fue emperador él fue emperador y le llaman emperadores constitucionales, sí, sí, sí, él fue de los primeros sí, porque sí, sí, no sí, era sí. de sangre real, sí, sí, pero sí, era sí. emperador, sí, sí, él fue no. el que de los primeros, la, que... la práctica que, que quiso llevar aquí este Iturbide que, que solo con el poder de su firma ya después era emperador le hicieron ni madre, tenías que de ser de sangre azul, pero no, sí. no, no, bueno, era, era, detrás de ella estaba la constitución, sí eh, sí cierto lo que dices fue el primer emperador constitucional ¿Sí? pues por contra eso contra eso lucharon los franceses ¿no? claro. contra el imperio contra, contra el imperio. pero contra el imperio en, en la forma absolutista el, el absolutismo sí, Con, claro. como se conocía en ese momento entonces mira el, el, el general noix que obviamente se conocían se conocían sí, a, a, de haber peleado no <risa> aunque no de forma personal por los partes de guerra y por las informaciones que los militares que eh, intercambian, pues sabían perfectamente cada quien quien era, ¿no? Sí, claro. Entonces le dice, no, en nombre del pueblo y el ejército de Francia, pongo esta gloriosa espada que es emblema de la patria en las honorables manos de vuestra excelencia. Fíjate, fíjate cómo lo querían al viejo este, ¿no? Y Porfirio le dice, no soy digno de tener esa espada en mis manos. Noix, desde la muerte del emperador no ha estado en mejores manos. Estaban a lavar con Sí, ahí ese pinche cebollazo uno para el otro, ¿no? Y tú la traes y la chingada. Pero la, la, la realidad es que los los militares eh, franceses sí admiraban a, a Porfirio, ¿eh? Sí, claro. Porque obviamente pues combatieron contra, contra ellos. Y les dio dos o tres lecciones, ¿no? Al igual que Zaragoza, al igual que, que este Negrete, al igual que Berriosábal. Así y, es. Se enfrentaron contra un ejército en, en menores condiciones y que los venció. Sí. De alguna manera. Porque sí. sí los vencimos. Bueno. Después de confesarse a las seis y media de la tarde del 2 de julio de 1915. Fíjate, lo, lo, lo confesó un padre español. Ah, a Porfirio onda. Díaz. Falleció en su alcoba y muy lejos de ahí en Orizaba, Veracruz. Esto fue en Francia. ¿eh? Sí, sí, sí. Él murió en Francia. En París. Tres meses después morirá Juana Catalina, el amor de su vida, es la Juana Cata que le mandó a las teguanas allá para el centenario, ah, ya, ya. esa es una de las historias de Don Porfis, ¿no era su esposa o sí? No, ¿Sí, no? cuando estaba joven Porfirio conoció a esta mujer que, que era, eh, eh, era teguana, era el amor de su vida, era y de bajada, ¿no? este Esta, esta mujer era medio medio bruja medio chamán, medio, era muy bella y ¿eh? ahora le era muy bella o así la pero, pero así tenía, sí, daba esa imagen o sea tenía ese rollo de que adivinaba, o sea en el en, el, en el en la región la consideraban como una como una especie de bruja pues porque uh -huh. porque tenía el don de la adivinación y todo ese rollo sí Pero era muy bella y Porfirio se enamora y ella se enamora de él también. Pero pues ahí quedó todo. ¿qué? No, lo que pasa es que la guerra lo separó. No. Digo, sí se le paró al güey, pero <risa> pero viene la guerra de reforma y pues él tiene que ir a la guerra, ni modo llevarse a la vieja. va sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, ya pasada la guerra... Que igual seguían mandándose cartas, igual todo el rollo, igual como los novios, como todo, todo, todo, todo. Ellas hacen una hacienda, ¿sí? Obviamente que por obra y, y magia de Porfirio. Y se dice que, que, que Porfirio desvió el ferrocarril, ¿sí? Para que pasara cerquita de la casa de Juana Cata. Y cuando quería visitarla, se iban en, en... Como el, la carretera del amor, que sí, está en Tepa, ¿no? Simón, algo así. <risa> que mandó construir este cevallos. Sí, sí, algo así. Y entonces el tren aminoraba la marcha y este dio un brinco, cayendo en el patio de la de la, de, la, de, la, de la de la casa de la mujer. Pues sí. ese güey tenía vida de novela, hombre, por y, y lo más seguro es que es cierto, ¿no? Sí. Y, y tan es cierto que los de los últimos pensamientos de de Porfirio eran dirigidos a Juana Cata. O sea, sí, sí, este, era Carmelita su... Carmelita era su esposa, ¿verdad? Carmelita. Sí, pero eran, no sé, 20 años de edad, este, se llevaban de diferencia. Sí. Fue un matrimonio arreglado. Sí. Por conveniencia sí. política y por X, te vas a casar con Porfirio y tantán. Su primer su primer matrimonio era su sobrina. Sí, era su pariente. Sí, fíjate, fíjate, era medio cabrón el Porfirio, ¿no? Sí, pues era usual, ¿verdad? ¿no? Pues en ese tiempo, y en este también, ¿no? Órale, a ver qué vamos. Sus restos descansarán por unos años en Saint-Honoré, y después pasaron una capilla en el cementerio de Montparnasse, en Francia. Ahí está sepultado Porfirio. Ahí está todavía, ¿no? En Montparnasse. Bueno, la capilla ahí está. Pensé que estaba en Pereira. Porfirio Perela, Pensé que estaba en Pereira Choice, no, ¿verdad? No, no, Pereira Choice, ahí está Morrison. Ah, sí, está allí Morrison. Ahí y está este... Chopin. Balzac. Balzac, Chopin. ¿Y Chopin también está ahí? Está, no, están muchos ahí en... Están ahí varios. Haber ¿no? dicho. Falta a ver, fianza vamos a al último clavo del ataúd de este güey. Dice, corre la voz de que en algún momento de los años 60 o 70 los familiares obtuvieron el permiso presidencial para traerlos a México. O sea, sus restos, estoy hablando de eso. Claro. Tal vez a la parroquia de la Soledad en Oaxaca, donde permanecen. De ser verdad, el carácter privado de, del acto no disolverá nunca el exilio. Claro, el exilio claro. que le dio el pueblo, de, yo creo es que definitivo. Y, y, y fue totalmente, yo creo que una lápida para yo para que, Porfirio. ¿eh? Sí, para cualquiera sería, lo fue para Dante Alighieri, imagínate que te corren de tu casa, no, de tu y, propiedad. No, y, y tanto echó, pues o sea también no hay que perder de vista mira yo creo, que, yo creo que si llegaran a traer sus restos, no sé si estén aquí o no, como yo, tú yo, dices yo, yo bueno pero si están allá o si están aquí, el sí. quitarle el exilio se puede hacer porque es una dispensación que hace la historia, ahora sí como dicen ahora sí que la, la nación y eso me lo demanden, ellos tienen la potestad todavía de hacerlo sí. pues si te estoy diciendo que por ejemplo se puede hacer el perdón de Cuando pasen siglos, por ejemplo, por darte un ejemplo burdo, de, de digamos si es así, Juan Pablo II dispensó ya a Galileo Galilei, cuando lo acusaron de, de que la tierra y, era redonda y, y que no y lo, quería. Y lo, y lo dispensó a Galileo porque si sí tenía, sí, sí tenía razón, pero es que <risa> pero es que parece parece como una alguna obviedad o una tontería. Es ese proceso sí, pero no lo es pero es que es justificarlo o sea es, es lo mismo de ejemplo que te pongo de Dante Alighieri, Dante Alighieri fue desterrado de, de Florencia. Murió en ay, ¿cómo se llama esta? Bueno, recuerdo el nombre donde dónde está enterrada su tumba. Y quieren recuperar Florencia su, su cuerpo y dicen never. No. Fíjate, no lo regresamos, eh, sino ustedes si... lo corrieron, está exiliado. Así es. Y el, el exilio no nada más es betillano, o sea, si regresas, te, lo, le pasó como a, a, a, Iturbide. a Iturbide. Mira, yo yo de, de esto he pensado que el exilio ese voluntario, porque porque él así lo dice, uh -huh. ¿va? Sí. que me voy para que no haya más sangre derramada y la chingada. Sí, pero no creo que haya sido un destierro voluntario, bueno, ¿no? voluntariamente a huevo pues, pues sí, ¿no? porque dijo eh, si no me voy aquí se va a armar la guerra y, y yo voy a ser de los primeros que, que voy a ser el culpable y va a ser peor así así creo que, le, porque el cobarde no lo era, además ya tenía claro. 80 años ni modo que se fuera a pelear, no es impensable aquí lo que, lo que me queda a mí es que hay muchos porfiristas están sus familiares y dicen, oye que regresen los restos a México Pero no nada más se conforman con que regresen los restos a Sino México. que lo dispensen. Es que no es la dispensa, es que hay que hacerle un homenaje. Allá. ¿Sí? Entonces, el contrasentido que yo veo... ¿A quién le van a hacer el homenaje? esas es estas caras que tenía Porfirio Díaz. Y, y una de las más graves es lo asesino que era el cabrón, porque sí lo era. Él mismo lo confiesa en la en la entrevista con Crisma, lo, lo dice... De viva voz tuvimos que derramar muchas sangre, sí. pero era sangre mala, así dice, para que sí, sí, preservar sí, eso, la buena. Sí, eso eso dice, sí, es cierto. Entonces, a un asesino confeso, ¿cómo le vas a hacer homenajes? Y, y obviamente sus familiares y los los que le van al porfis, dicen, no, es que hay que ser un, un, un gran presidente. No, si nadie les niega que haya, que haya sido un mal presidente, el único problema que veo yo ahí, es que era un asesino sí. ahora también parece ser que que tienen problemas para tener los restos en Francia ¿no? parece que debía los familiares no sé cuánto de tenencia de pues es que no van no, no, no va. pues es que ya no está hambre lo tienen ellos, tú, tú, si no se lo hayan traído ya pues se lo trajeron obtuvieron ahí el, el permiso presidencial de cualquiera de estos cabrones y, y, y este trajeron, nomás, nomás, nomás no la hagan de todos verdad porque un, un no le podemos hacer un recibimiento oficial y, y por, no sí, el estado puede. No el estado no lo puede hacer no, no creo porque precisamente contra eso se luchó el PRI contra eso sin luchó. embargo allá en Rusia se trajeron a este a alzar este ¿cómo se llamaba el zar Alejandro no este Nicolás? Nicolás a la familia Nicolás, a los Ares. Pues que los encontraron ahí. Los Romanov, Eran los Romanov, se los trajeron. Nicolás y Alejandra. Les hicieron una les Sí, hicieron pero fue una. muy distinto. Sí. Un, circunstancias. Bueno, también. ellos fueron asesinados, ellos fueron aventados sí. en una mina. Sí. Ellos fueron derrocados por la revolución rusa, pero no ellos no provocaron esa, esa revolución. Pero también tenían la suya. Ah sí, claro, pues un, un emperador... Hicieron pues una, una, un entierro digno no de, de un zar, pero no sé aquí a, a, a, tal, a qué grado sea conveniente traerse los restos de Porfirio Díaz, con todo el antecedente de dictadura, de, de asesinatos, de... Pues, fraude es que, a ver sigue que se, que lo, que se lo traigan yo creo que nadie, nadie tenemos problemas el único problema es que ellos quieren que el estado le haga un homenaje y lo reconozcan y y le pongan estatuas yes o sea, pues eso es muy difícil sí. si nos remitimos a, las, a, la, a, a, a la estrofa de, del himno nacional del sepulcro de honor sí pero esos son para los que dieron su Por sangre eso. el sepulcro de honor lo tiene allá donde él mismo se fue sí Porque él mismo se fue, si se hubiera quedado hubiera peleado por su gobierno, por su ah, bueno, entonces sí tendría el lugar, pero él decidió irse, sí, claro, obligado por 3 mil marines que estaban ahí apostados más los barcos, más se le iba a venir el pinche mundo norteamericano sí, encima, sí, claro. dijo no sabes que no, porque va a haber una guerra y va a haber muchos muertos, ¿verdad? a final de cuentas de todo de todos modos hubo la guerra y de todos modos hubo muchos muertos, claro, más de un claro. millón de muertos en la revolución y él sí, la provocó. Sí, sí, sí. bueno también el, eh, él el, prendió la mecha y todo el eso, desmadre que se vino de, de la misma discordia de la misma ambición de los militares y los caudillos y sus pedos y todo ello no También hay que tomar en cuenta que eran eran unos intereses tremendos en la revolución, pero ya lo veremos más adelante, pero pero él encendió esa mecha, ¿no? La mecha ya es más la mecha ya estaba encendida. Eso esa es la mejor explicación. La mecha ya estaba encendida. Eh, ya ya ya venía el proceso desde mucho tiempo atrás. Sí. Lo tan que tan sí, sí lo que sí provocó fue esa presión de la mecha, tan porque esa, tantos eh, años que duró que ya no no era no era justo que durara tantos años y que no diera apertura ni siquiera la opinión pues pública. Pues era lo que más le reclamaba, ¿no? Acuérdate de que están ahí en el balcón este los magonistas, ¿no? Esta la Constitución ha muerto porque nunca obedeció la Constitución. Todavía acá con la perestroika, pues con este ya admitieron al final a que hay, hubiese una crítica al, al gobierno ruso, al gobierno soviético. Aquí no había eso con Porfirio Díaz. No, no, sí. con Porfirio Díaz eras... Era era un cadáver si hablabas mal de Porfirio, de Don Porfis, ¿no? Entonces precisamente es donde yo digo, ¿sabes qué? Bueno, como que hacerle honores y hacerle homenajes y poner ahí en la Alameda Central y en todas partes como que sí, sícala, ¿eh? No va, sí, sícala. O Sícalaría sea, al pueblo, porque sería como una Sería como una frente y burla no también de, de porque también muy tiene es como Pancho Villa o sea es lo mismo Pancho Villa tiene tantos admiradores y tantos seguidores y también tiene muchos detractores a ah, la claro. infinidad Entonces se, se tendría por ejemplo a Porfirio Díaz pues que poner en la balanza porque también vas a afectar a los que afectó el cabrón te fijas en, en, en, en Estados Unidos Pancho Villa tiene monumento Cuídate. a pesar de que los invadió y que los y hubo muertos, y que, me me fue creer? una pinche invasión ahí. Sí, como haya sido nadie lo ha hecho, <risa> nomas se brincó el río y ahí ver, se regresa, otra vez como haya, como haya sido, nadie lo ha hecho como haya sido <risa> bueno, como haya pero nadie lo hizo en toda la historia nadie no. ha pisado territorio mexicano más que Pancho Villa y en Pearl Harbor también ahí sí, se pero, eso es en, pero eso es en Kaguay ah. estamos hablando de ah, territorio de mexicano pues se lo adjudicaron allá fueron con los pinches milcawayas y presas ah, sí, sí, claro. sí, claro. sí, y eso a muchas millas náuticas de, si sí, es, del, es del difícil ¿eh? esa esa ceremonia ya no no me la imagino no me la imagino una ceremonia de estado fíjate que yo sé sí. que porque si se han olvidado méxico no debe de olvidar la memoria Fí bueno, fíjate, la pues, memoria yo, yo, y olvido. Yo sí la imagino, este, compré una uh -huh. caja de jitomates, <risa> <risa> un pinche guacal de jitomates, pero a ver, no culero, no, no digo, con, con respeto para este señor. Pues sí, también tiene su mérito. Tiene mucho mérito. Que lo tuvo, ¿verdad? momentos sí, difíciles, sí, sí los tuvo. crítico, pero al final de cuentas, pues bueno, o sea... No le alcanzó. No le alcanzó. 32 eh, años que no tú le alcanzó para hacer este justicia social, eso es todo. Eh. Si Juárez no haya muerto, <risa> ¿eh? seguiría gobernando. <risa> Órale, pues llegamos al final, pues sí, muy, muy interesante Aquí puntos, el ¿no? punto que todavía da para más, pero Sí, sí, sí, sí pero bueno, es, es muy extenso el rollo. Muy, muy extenso, pues lo que... vemos todo siempre de la tratar de, la, de, de de captarlo más, que de se llevar pueda. la danza en paz, sí, pero luego, muy bien, luego se encabrona uno y, envió, y luego empiezo a echar ajos y carajos en contra de sí, porfis no, y, no, y, no, no. y no es por ahí, no es por ahí, no. hay que tomar las Decía cosas, dice Octavio Paz, la historia no hay que refutarla o asociarla, entenderla, Hay que entender, es bien complicado entender este Hay que entenderlos. Hay que para entender a Porfiri es bien complicado. No, y nada más Porfirio Díaz a Cortés también. No, no, a todos sus personajes, porque ah. ellos ellos ellos ellos están viendo otro panorama que el que nosotros vemos desde nuestro presente. Y también toma en cuenta algo bien importante, que a nosotros nos dan la historia como les conviene ah, claro. a los políticos y a los gobiernos. claro. Claro, ¿no? claro, claro. Tantas tantos mitos que debemos de De eliminar ya de la historia. Tarea ¿no? no Hay muchos, ¿eh? hay muchos. Pero pues, para eso estamos aquí, okay. hombre. Para Dale. solucionarlos. Sí. Órale. Jair, pues, muchas gracias, nos vamos. ir hasta luego. Esto Todos. fue Historia y Más, nos vemos en 15 días. ¿vale? Hasta luego. Gracias.